en la escuela cuando Hugo Chávez tenía cuatro añitos la maestra en la escuela le empezó a ver negrito y le empezaron a montar el ojo porque su papá era maestro siempre contra los maestros ¿no? el sistema cuando Hugo cumplió diez años ya él votaba en cuarto grado y la misma maestra se aprovechó el momento y dijo ¡eh! ¡tú! Huguito Salte de la fila por favor Y ponte aquí enfrente a todos Pero maestra Yo yo tengo el uniforme, tengo mis alpargatas Tengo el pantalón azul La franelita blanca Y e hice la tarea No, no, no, no pero ponte aquí Quiero que todos vean Cómo no puede entrar Una línea a la escuela Pero cómo no puede entrar No puedes entrar Huguito Porque tiene las alpargatas rotas Me ríe culsó ante todos sus compañeros de clase. Ule salió corriendo por el camino de tierra, acelerantara una polvareda y de su impotencia las lágrimas se le petrificaron en el aire. Su abuela Rosalmis lo esperaba en la casa donde él vivía. Ule vivía en una casa de piso de tierra, paredes de barro y techo de palma. Recién pues en la cocina, y como toda buena mujer, abuela, tuve un presentimiento y dijo, ¡Ah! Algo le pasa a Hugo, algo me le hicieron a Hidito. y precisamente a Hugo llegó. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Aquí usted me no sabe lo que me pasó! ¡Cálmate muchacho! ¿Qué te pasó? ¡La maestra y me dejó entrar a la escuela porque tengo las otorgatas rotas! ¡Ay, cheta gorilita, tenía que ser! dijo la abuela toma idea, ahoguito vaya al patio y búsquese cinco lechosas papayas verdes las pica bien picadita las mete en una olla de agua hirviendo échale azúcar morena y cuando eso viola sabroso dulcito usted lo va a colocar allá en el vulgar de madera donde hacemos las arepas Hugo hizo lo que la abuela le dijo se fue al patio pero tardó mucho y la abuela era de tipo militar, nada, estaba pendiente y en eso llegó y fue al patio y se dio cuenta que Hugo estaba montado en la mata de naranjas porque ahí Hugo le gustaban naranjas y la abuela le dice ay Huguito así como ese árbol que está acá Huguito, bajaste de ahí que te vas a despernancar y si te caes me van a joder a mí porque tu papá y tú no me es mijo ay abuelita yo soy el pajarito naranjero y cuando tú mamá eres yo abuelo así le respondió a su abuela Pero hizo lo que le dijo, era disciplinado. Hizo el dulce de lechoza de papaya, conocido en el llano como arañitas. Y se fue para el centro de Sabanita de barinas con una bandeja. Y, y dijo, Arañita, arañita, arañita, arañero, yo le entregue mis arañas al corazón, puro y sincero. arañita, arañita, Arañita, arañero, yo le entrego mis arañas al corazón. Arañita, arañita, arañita, arañero, yo le entrego mis arañas al corazón. Puro y sincero. Arañitas dulcitas para las mujeres valientes y bonitas. Porque todas las mujeres son valientes y bonitas. Arañitas calientes para los hombres valientes. ¿Cuántas no las sombras aquí? ¿Cuántas más llamadas las sombras de dientes? ¡Ah, mire! Y arañitas suavecitas para que ni tenga dientes. Ese día andaba con una cuerda camisa blanca, con un viejito riñita por el tiempo. Tenía, estaba cortadita hasta la rodilla y las alpargatas retas. Vendió todas las arañitas, pero la mitad las guardó, las regaló. Se la regaló a los obreros que tenían el alma cuarteada de tanto trabajar. Se la regaló a los niños que no tenían bien un centavo para comprar un dulce. Huguito vendió la mitad y la otra mitad las regaló. Huguito se graduó en la escuela. Huguito fue a la academia militar. Huguito se convirtió en el presidente y el comandante de la revolución bolivariana. Huguito se consiguió con otros terribles arañeros del patio. Se consiguió con un Mr. Kirchner se consiguió con un Edo Morales, se consiguió con un Fidel Castro y juntos crearon juntos crearon la UNASUR, juntos crearon el ALBA, juntos crearon el CARICOM y Hugo recuperó el petróleo venezolano, nos lo dedicó a una constituyente y Hugo nos enseñó a amar a Latinoamérica con todo el alma Hugo empezó a repartir arañas en forma de misión vivienda casa para los pobres, Hugo empezó a repartir educación en forma de canaimitas computadoras, educación gratuita, Hugo empezó a repartir derechos a los ciudadanos poco a poco, así entonces Hugo el Arañero logró entregarnos un país, una república a todos los pobres, una constituyente para cambiar las leyes para que sean para nosotros los humildes, a veces camaradas, cuando camino por estos caminos del sur escucho los vientos decir aranita, aranita aranita arañero, yo le entrego mis arañas al corazón puro y sincero, querido Chávez que viva Maduro que Cristina Corajez